Buenos días, ¿cómo estás? Un Bien. placer y buen día a la audiencia. Bueno, y eh, contanos eh, cuál es la versión que tiene el gremio de esta situación y qué es lo que piensan hacer o en qué instancia está el conflicto. Eh, la semana pasada nuestra delegada en Catrilov eh, nos comunica que la intendenta Graciela López había ido a su lugar de trabajo, ahí en el Eutril, y le informó que había entre 4 y 5 contratos que no iban a ser renovados eh, aduciendo como voy bien había dicho en primera instancia que estaban mal confeccionados, luego cambió la versión de que no había presupuesto, etcétera, etcétera. Y, y eh, sí, sí. Y bueno, ¿cómo está eso ahora? Bien, nosotros este para no este, ocasionar ningún revuelo, la secretaria este de acción social, que Silvia Rul la voz oficial, este con Mario Grosso, que es el, el encargado o el jefe de personal de ahí de la municipalidad, eh, lo cual nos confirmó sí que la intención era no renovar esos contratos. por qué decís para no causar ningún revuelo? Porque primero hay que escuchar las dos campanas y si era verdad el, el, el, la, la versión que nos había dado exactamente nuestra delegada porque solamente era una comunicación. Eh, entonces eh, eh, decidimos eh, primero averiguar con eh, la parte oficial cuando lo, lo cual nos confirmó sí, que no iba a haber renuevo de esos cinco contratos. y uh -huh. nada la situación económica y social del país no se puede permitir. No sería al revés, ¿no? Pero bueno, eh, ¿y que el gremio qué piensa hacer? ¿O, o van a aceptar esto como eh, que es una decisión tomada y no se puede revertir? No, nosotros ya solicitamos eh, una reunión urgente con la eh, intendenta y estamos esperando eh, que nos comuniquen cuándo va a realizarse. Eh, Calculo que en esta semana o la semana que viene ya tendríamos que estar reunidos. este eh, UPCN siempre apunta al diálogo eh, y creo que en esta situación podemos llegar a un acuerdo y que las compañeras sigan trabajando en paz. Uh -huh. eh, ¿Tienen una pista concreta de...? ¿Qué sería el contrato mal confeccionado? ¿A, ¿A qué se referiría ahí la comuna? Nosotros nos acercaron un contrato, le está viendo el abogado, eh, hasta ahora me ha comentado el abogado que no ha encontrado eh, mayores resquemos, alguna que otra palabra, pero nada importante. Pero bueno, la cuestión que después no, no después de decir que eh, estaban mal confeccionados, nos cambian a que no había presupuesto o no estaba incluido en el presupuesto 2023 que hasta donde nosotros nos informamos, el presupuesto 2023 estaba eh, aprobado por el Consejo. Uh -huh. eh, entonces eh, hay contradicciones en la, en la municipalidad que no corresponde y eh, Sabemos que en Catriló hubo un cambio de, de gestión, digamos, de un intendente peronista a otra intendenta, que bueno ahora es también está dentro del peronismo, pero llegó por otra fuerza. ¿Interpretan que ese presupuesto ¿Cortocircuito interno tiene algo que ver en la situación? Eh, eh, según dice aducen en, en, en el pueblo, sí puede ser, pero no es lo, lo importante en esto. Uh -huh. eh, más allá de, de, de si hay internas políticas o no, eh, que ya lo verán, eh, el trabajo nuestro, la responsabilidad que tiene el gremio es que los compañeros sigan con la fuente de trabajo. Bien. Bien. ¿Les ha eh, tocado una situación parecida en alguna otra municipalidad a raíz a raíz justamente de estos cambios de gestiones que a veces, bueno, este, generan estos ruidos o, o es el único... Sí, nosotros eh, hace, en el mes de diciembre salimos este, después de una reunión con el gobernador eh, donde nos aseguró que no iba a haber despido, salimos las municipalidades de, de, de la oposición eh, por así decirlo y eh, de que eh, buscar la paz social eh, dentro de, de, de otras este, propuestas que nosotros en, en, sí, paritarias, etcétera, etcétera. Pero la, lo, lo importante que nosotros salimos es a pedir paz social, que se renueven los contratos, que no haya despido. Eh, y bueno, sí, en, en, por ejemplo, en la DELA, el intendente, eh, eh, digamos, despidió a, a, a varios este empleados a varios compañeros con con aduciendo también muy parecido que la ley c cua que los artículos este, de, lo, de los 180 días etcétera etcétera eh, y también este se comenta que fue por una cuestión este político partidal uh -huh. Bien, y una consulta al margen de estas situaciones y, y por supuesto que si quieres agregar más sobre este tema eh, escuchamos lo que tengas para decir, pero eh, a raíz del paro de la semana pasada también hubo municipios que decidieron alinearse con el Gobierno Nacional en esto del descuento a trabajadores y trabajadoras, ¿sabés sí, si se, se concretó eso y qué mirada tienen de esa decisión? Eh, una que me tocó personalmente eh, hablar con Eh, no recuerdo el apellido, de la municipalidad de Atalí Barroca, donde yo le pregunté al tesorero, eh, no me recuerdo el apellido... Eh, el el, el intendente habló. es Ribeiro ahí, pero no sé si te referís, no, no, no, ¿te en, referís en, al funcionario. En el, en el momento que yo hablé no estaba, estaba de vacaciones, la vice tampoco estaba... Eh, Barreiro, eh, dije eh, Ribeiro, es Barreiro, Gustavo Barreiro, sí. sí. Eh, eh, después mediante de un llamado telefónico pude contactarme con el tesorero la cual primero me dijo que eh, no iban a tomar eh, ninguna postura que eh, ellos este decían o, o se manejaban de acuerdo al gobierno provincial eh, a la hora me llama y me dice que van a descontar el eh, no el día si no tuvieron a, a descontar eh, la asistencia perfecta. Claro. Que quiera o sí. no para el compañero es un golpe durísimo al bolsillo. Este, entonces muchos de los compañeros decidieron este quedarse a trabajar. Nosotros le dijimos, no pongan en riesgo eh, su fuente ni laboral y ni, ni, ni su sueldo que es lo con lo que uno sobrevive. Bien. Este, pero bueno hay varias eh, localidades eh, de, de la oposición sí que tomaron esa, esa decisión eh, ha eh, perdón eh, castes también nos comunicó que ellos iban a descontar eh, la asistencia perfecta eh, uh -huh. pero bueno eh, son cuestiones de arreglos políticos entre ellos Fernando domínguez eh, agradecemos el contacto si ¿Queda por favor. algo más por agregar que te parezca? te no, escuchamos No, no solamente eso, vamos a estar en la espera de, de una respuesta, este pronta respuesta eh, de Cateriló para que nos dé la reunión la intendente y discutir estos temas de los compañeros. Gracias de vuelta. A disposición, muchas gracias.